Estas son las voces que pasaron por Radio Kermés. Los choferes de autobuses apenas cobraron la mitad del sueldo del mes de marzo. Desde la Unión de Trambiarios Automotor, José Álvarez advirtió a nuestro cronista de exteriores que los ánimos no son los mejores. Si se cobró el 50%, ...y de ahí venimos luchando para ver por el otro 50% y la, lo que dice la empresa es que hasta que no salgan todos los subsidios... ...que están al día, vamos a ser realistas, la municipalidad se adelantó subsidios para poder... ...con la condición de que era para, para sueldo, se quedaron con la plata de esos subsidios... ...pagaron la mitad y los otros se quedaron ellos, diciendo que tenían que pagar soy, el alquiler... ...o sea, empezaron a ser pagadores, nunca fueron buenos pagadores pero empezaron a ser buenos pagadores... Pero la mentira tiene patas muy cortitas porque ahí nos cortaron hasta los baños por falta de pago. El sector de hoteleros y restaurantes pudo pagar los sueldos del mes de marzo, pero hay dudas de lo que pueda ocurrir en abril. Así lo adelantó en Periodismo Turno Mañana la secretaria general del gremio, Graciela Ortiz. Y yo creo que lo que, yo estoy segura que, que era lo que había que hacer. Si primamos la vida, eh, tenemos que hacer esto. Si no, salgamos toda la calle y empecemos a morirnos como se mueren en todo el estado que han querido seguir. Yo creo que se, se, se puso adelante la, la vida y la salud. Y bueno, en lo otro vamos, y bueno, vamos a tener este... Un, un final feliz de, de poder tener a nuestros seres queridos con nosotros y, y, y bueno y vamos a tener un problema económico bastante importante. Que no lo buscó nadie, que nadie tiene la culpa ¿no? que está. Entonces en esto eh, es, es real que hay que salir todos juntos adelante. Yo estoy muy, digamos, yo y nuestros compañeros y todos los que hemos hablado que es la, es la posición justa. Uh -huh. eh, ahora cuando ves que, que este mes bueno, está resuelto, pero no sabes si el mes que viene la gente va a comer, se pone ¿viste, difícil. El gobierno provincial dio el acuerdo para realizar designaciones docentes de manera virtual. La secretaria general de UTELPA, Lilia López, mostró satisfacción por la decisión en Radio Kermés. No hay movimientos, no hay designaciones para cargos de interinatos y suplencias. Así que bueno, ayer la resolución 280 20 viene a, viene a dar un poco... La respuesta que nosotros estábamos exigiendo, una novedad para, para nombrar eh, a compañeras y compañeros, que va a ser virtual, a través del correo electrónico, lo va a manejar en su totalidad, esto, personal docente y derechos humanos del Ministerio de Educación de la provincia, es decir, que va a estar todo centralizado en ese lugar. Bárbara Mauna, una enfermera pampeana escribió una carta abierta al gobernador Sergio Siliotto reclama mejores condiciones para los trabajadores y trabajadoras de la salud y en diálogo con la mañana quermesera contó su situación Es La situación de muchos colegas tanto que son artículos sexto como monotributista, nosotros no tenemos un seguro correspondiente, no tenemos los mismos beneficios que nuestros compañeros en caso de que nos pase algo, llamalo coronavirus, llamalo neumonía llamarlo cualquier otro eh, accidente laboral. No tenemos los mismos beneficios. Lo que peleamos eh, es que nos garanticen que podemos llegar a conseguir nuestro tan deseado cargo, que ya la venimos peleando hace mucho tiempo, que es llegar a tener artículo quinto o eh, a lo sumo planta. El intendente de Realicó, José Álvarez, describió la situación en la localidad ubicada en el límite con la provincia de Córdoba, donde hubo varios casos de coronavirus. Los dos primeros casos, eh, eh, como ustedes saben, el, el, primer, el, el hombre murió sí. a la semana, murió en Río Cuarto y la señora que se había negativizado le volvió a dar positivo, mm. así que la señora está otra vez aislada. Y eso claro que preocupa mucho, porque somos, estamos muy cerca de Huinca. Claro. Y teniendo en cuenta que el hombre tiene familiares acá, en, los dos, el hombre y la mujer tienen familiares acá en Relicó, tienen los cuñados acá. Así que la relación, bueno, empezó con toda la preocupación, que habían venido a Relicó, que no, que habían tenido pasajes con la familia, que no. El, mm. Eh, empezó una, una cierta mirada de rechazo para ser suave mm. eh, con la, los familiares que tenían acá, la gente se asusta mucho. Radio